compartiendo buena música estoy con la garganta bastante apretada y yo los quiero invitar a, a conocer una no sé mentir así una adupación que tenemos que nos pi visitar el día de hoy y antes de invitarlos la música es música y el primer tema que vamos a escuchar se llama inocente después les voy a decir qué banda es quiero que lo escuchen y me digan Sí, se ve interesante. Sí, se escucha interesante. Me recuerda a ah, Juan Carlos, qué buen tema, qué buen grupo, Juan Carlos, un bodrio. Pero quiero su opinión. ¿Usted opina? Vamos los leones. Vamos la música. Y cuando me atendí no supe qué hacer o entender. No Saber lo que hacer o no hacer sé tal vez Cuando mires muy bien No sé lo que voy a perder No, no me puedes morder Ya no soy el mismo que hace tiempo No soy el le gustó el tema ya, acérquense al micrófono por favor si son tan amables tú estás en el 1 hola hola ¿cómo estás ahí? bien, bien ¿cuál es tu nombre? Chris sí, Barrel Chris Barrel ¿no Chris Cornell? no, no te voy que te sienten siente en el 2 por favor y el amigo profesor ¿cómo está profesor? bien, muy bien, acá estamos ¿cuál es tu nombre? bienvenido David no, no, en el 3 tengo el 1 con un leve problema Ya, y ahí estamos con Cris Barriel, Barreado. Barriel, como Barrel, como de cerveza, un barril de cerveza. ¿Cómo está, maestro? Bien, estoy regresando acá. Ahora sí. Oye, eh, bienvenido a la radio. ¿Cómo se llama la agrupación? Ahora sí. Eh Cris Barrel, es un proyecto mío donde estoy muy muy bien acompañado por los chicos, los chicos, los músicos grandes, músicos puertorriqueños y bueno estamos en eso, lanzando nuestro primer single, estamos grabando nuestro primer disco todavía en proceso, ha sido un trabajo super largo, costoso, costoso costoso anímicamente, monetariamente en todo no, es, no es fácil grabar en Chile No, para nada, para nada Oye, y esta agrupación, tanto a ti, amigo Chris Barrel, como... ¿Pero este nombre es verdad? No, yo me llamo Cristian Barrera ah, ahí está, sí. es como ese, te como ese toque no, lo pasa, el nombre es muy raro, lo que pasa es que fue un, una, una situación super fortuita que, que se dio por culpa de Facebook. Ah ya, yeah. es que tengo... no había más nombres disponibles, <ríe> es, es lo que suele pasar. No, no, yo tengo una academia de música, entonces ahí atiendo niños chiquititos y todo eso, y un año nuevo pasó que aparecieron unas fotos de, de, del carrete de año nuevo, y me cambié el nombre para que los abuelos no me buscaran, <ríe> y los no en realidad. Es verdad. No, no deberían ver los estudiantes, ese tipo de cosas Oiga, y es nuestro amigo el profesor que está acá pues Cuéntenos un poquito acerca de, de su música, de lo que están haciendo, de este proyecto Bueno, principalmente si nos hemos si dedicado, enfocado a la parte de un rock un poco suave Ya con harta influencia de blues, de jazz, de pop Y con eso estamos trabajando y tratando de, de realizar nuestro proyecto de lo mejor de la mejor manera posible. Claro, y artistas tintes de funk también eh tratamos de eso de que las canciones tengan una emotividad, una expresividad especial dependiendo del contexto en el que está en el que se está hablando. El primer el tema... tema que escuchamos ¿cómo se llamaba? El primer tema se llama Inocentes, y habla de, de, del término de una relación en donde el, los dos participantes entre comillas son Son completos inocentes de, del desenlace que éste tiene. Ah, para allá va. Claro. Por eso la, la forma de la cantada también es un poco más como más fría. Y el, y el, y el regalito que vamos a hacer hoy día a los auditores es que el tema que no hemos mostrado, porque solo hemos lanzado al aire el inocente, el tema se llama Resiste y es un tema que habla en contra de... Mira de que ese. suena bien el comienzo. Este era el radiable, ese tema y habla en cuenta de lo político, Damian. <ríe> Vamos a la música. Y el tema se llama Resiste. Hoy siéntate aquí, respira mi sudor. Calla y no pidas más que vote a tu favor. Y tu puestito está temblando, es natural Ya no tendrás de quién abusar Oye, ¿qué les pareció el tema de Resiste? Realmente estaba bonito. Eh, yo, lo, yo les deseo mucho éxito. El, el, el tema está súper bien logrado. Tiene muchísimos matices y da como gusto escucharlo constantemente. ¿Qué nos pueden decir de, de sus proyecciones? ¿Qué se nos viene para este año? ¿Van a tocar algún lugar ahora? Mira, ahora nosotros estamos abiertos a cualquier invitación porque no tenemos ni una fecha concretada. Como te decía, estamos demasiado concentrados en terminar el, el trabajo, el disco. Eh, nos queda harta pegar todavía por delante, pero pero ahora que ya el disco está listo, entre comillas, estamos terminando de hacer cositas, no haya, no queda mucho que grabar. Eh, ya estamos abiertos a tocar, vamos a empezar a gestionar cositas. Me pueden buscar ahí en Facebook como Chris Barrel y, y ahí obviamente vamos avisando de las fechas, vamos mostrando los temas nuevos y, y todo eso, público. Pues. Quiero mandar un saludito alante por favor a, a todos los muchachos que hacen posible esto. Eh bueno, aquí estamos con David, eh el pianista de, de la lista de la banda un Saludo gigante también a ese tremendo guitarrista que escuchan que es Rodrigo Miranda, a ese tremendo bajista Sebastián Lobos al baterista Charlie Mason. Y, y sobre todo y en especial a Daniel Cáceres eh Eh, nuestro ingeniero de sonido el, el que hace que posible que esto todo funcione efectivamente un, es todo un equipo de trabajo, no es llegar y hacer esto no, no, no, es no, sí. mucha pega hay mucha persona... re, muchas reuniones colocarse muchas... de acuerdo discutir, discutir el buen sentido oye, hagamos esto, no, porque esto mejor de aquí y allá <ríe> <ríe> también oye, gracias por venir gracias a ustedes usted. estamos terminando este trabajo para empezar con todo lo que significa la difusión y esta oportunidad para nosotros entre... se hablará un poquito más el micrófono, colega, sería estupendo como le digo, Ahí gracias sí. por la invitación esto para nosotros es lo que viene después de grabar el disco, necesitamos instancias de difusión y la radio, que conté alto, ha sido nuestra primera nuestro primer impulso ese es el objetivo de la radio acá, trabajar, promover dar a conocer a los a los talentosos y a la gente que se la juega, porque hacer música en este país es un verdadero sacrificio pero también para eso sí. hoy quiero hacer una invitación a la gente de Puente Alto nosotros en la Academia de Música que está aquí en Protectora de la Infancia justo enfrente de la estación hacemos eh, un, una muestra artística super bonita que se llama la micro sesión donde invitamos músicos de Puente Alto, artistas de otro tipo, la vez pasada hubo un cantautor una banda y hubo un caricaturista que después pintó a toda la gente que asistió a la micro sesión esto se hace una vez al mes, también pueden buscarlo en Facebook como La Micro Sesión, ahí también tocamos e invitamos invitamos a todos los artistas de Puente Alto que busquen, se agreguen y, y si quieren participar nos avisen Oye, muy bonito. Oye, ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es el objetivo? Darle cultura a la gente más... Abrir espacio. Abrir espacio Lo único que buscamos es abrir espacio, esto es gratis, ¿Gratis? O sea, no no cobramos, no hacemos nada ahí dejamos de repente una cajita con un aporte voluntario para poder seguir haciéndola, ¿no? Pero... No cobramos nada. Lo único que tratamos de hacer es generarle un video bonito a los artistas que participan. Entonces, no no como le digo, lo que nosotros estamos buscando es abrir a la comunidad espacios espacios bonitos, gratis y con nivel eh, con un nivel bonito, un nivel interesante. Así que dijo la invitación abierta, a la micro sesión. Y para que la busquen, la agreguen, si quieren participar, quieren tocar, quieren ir, a... son pintores, son fotógrafos. Está abierto a todos mira qué importante. Estamos contentos que hayas venido y que nos hayas dado también la oportunidad de conocernos mutuamente. Así que gracias por estar acá y por compartir gratos momentos. Pronto voy a proceder a editar esta grabación, es decir, esta entrevista, para que la tengan disponible en su respectivo Facebook. ¿Página web? ¿Facebook tienen? Sí, eh, en el Facebook, Cris Barrel. ¿Ya? Bueno, también me pueden encontrar en SoundCloud también, Chris Barrel, ahí donde subimos los temas, en YouTube también, Chris Barrel, hay videos en vivo, de presentaciones. Te agradezco que hayan venido. gracias profesor, colega también, que tengan una linda jornada. Hemos estado con Chris Barrel. Y ya mañana se nos viene este grande e increíble momento que todos esperamos. Este peso a peso para estar ahí Esa es la última vez que los pueda ver en vivo The Rolling Stone, Pale Black